Se arruman por montón, por las o r a s que van pasando y van pasando. Los caracoles, pon de colores, con sus amores. Ahí van pasando, los caracoles. Y van pasando, los caracoles, y van bailando. con caracoles, colores amores Los los sus de、colores. マリンドセコ、セレカンソ そうだ そうだ